Solamente toma ahí 30 segundos Y dile al Señor Cuán importante es para ti adorarle Dile no desistiré en medio de la prueba No desistiré en medio del desierto Porque podrán cerrarme las puertas Pero nunca podrán cerrarme la boca Y mientras pueda tener Aplauso